Este, bueno, como decías, estamos con salarios prácticamente congelados desde el año pasado. Solamente recibimos en mayo un 5% a cuenta,、uh -huh. o sea, de forma unilateral.、Eh, y además de esos salarios congelados, tenemos problemas presupuestarios porque llegamos a tener en un momento hasta seis meses de retraso en los gastos de funcionamiento. Eso quiere decir que es,、eh, no los envían. Y por lo tanto, la universidad tiene que hacer alabares financieros、uh -huh. para hacer frente a esos gastos que implican pagar facturas, implican pagar b、bueno, u el n o e micro que nos lleve y nos trae el e m o s las becas,、uh -huh. las viandas de la escuela secundaria.、Uh -huh. eh, y además de eso, llevamos, tenemos paralizadas las obras de infraestructura.、Eh, básicamente, eso afecta a un. A la construcción de un módulo de laboratorios que es muy importante para la formación y para la investigación. Y el edificio de la escuela secundaria, llevamos tres años sin edificio de escuela secundaria,、eh, que por lo, por lo tanto usan obviamente las aulas de, de la universidad, y eso es realmente grave. Este, este edificio tenía todo para ser construido y la mega devaluación. De Apenas asumió el gobierno de Cambiemos,、uh -huh. bueno, afectó muchísimo, tiró para atrás y, bueno, cuando se pudo retomar el proyecto, directamente paralizaron las obras, dejaron de enviar los fondos, una, una obra que para nosotros es fundamental y, bueno, y además la inflación, digo, nos come, nos come el presupuesto a todos, digo,、uh -huh. a las familias y a la universidad también. Y esa es la situación que estamos viviendo las, las universidades nacionales. Hay situaciones, se conocieron en los últimos días bastante graves, de universidades que no saben cómo van a hacer frente a los, al último trimestre de, de este 2018, pero también hubo i e r n muestras de adhesión de la comunidad. Bueno, el, el lunes hubo a nivel regional una marcha que ustedes encabezaron aquí a nivel regional en l a s Polvorines. También un abrazo a la Universidad Autoro Jaureche, a la Universidad de Quilmes. ¿Cómo se están planificando las acciones justamente para visibilizar una, esta realidad que hoy atraviesan las universidades? Estamos organizando todas las universidades este, a nivel local acciones con toda la comunidad universitaria, con estudiantes, con no docentes.、Eh, estamos convencidos, y me parece que toda la comunidad universitaria está convencida de que la universidad, como un derecho que debe ser garantizado al Estado, es una, es una cosa que tenemos que defender、mm. este, entre todos, y por eso,、eh, además. Digamos, de estas acciones que, que vos mencionaste, que se replican digamos, s en r e p l i c a en la Universidad del Nordeste, se replican en la Universidad de Mar de Plata,、sí. en Córdoba, por ejemplo, en el abrazo que se realizó el 6 de agosto, hubo más de 5 mil personas, digamos, fue, fue muy importante y se replican digamos, a lo largo y ancho de todo el país. Y nosotros ayer en Asamblea, Eh, definimos que bueno, la situación efectivamente no ha cambiado, por lo tanto, vamos a continuar el paro de la semana que viene con muchas actividades,、eh, clases públicas entre ellas, y el día 23 vamos a realizar una marcha. Esta vez vamos a caminar un poco más, la vamos a extender hasta la estación de San Miguel、uh -huh. y estamos trabajando para coordinar acciones este, con otras universidades hermanas del conurbano, a ver si podemos tener este, algún tipo de, de mayor impacto en nuestra coordinación, tal vez con, con la UNTREF, con la UNLU, que tiene su sede en San Miguel,、uh -huh. además, este, con. Con José Sepas, con Urlingam.、Eh, eh, así que tenemos una nueva marcha por delante, una nueva marcha local que esperamos que cada vez sea más, más grande, es el día 23, y una marcha nacional el día 30,、uh -huh. ya al Palacio Pizuma, al Ministerio de Educación.、Uh -huh. Eh, Nuria, el, estamos hablando con Nuria j a k o v s k i secretaria general de Adiuns, la Asociación de Docentes e Investidores g a de la Universidad Nacional de Financiamiento. El lunes hubo una reunión con autoridades del ministerio. ¿Qué responden, si es que responden algo a esta situación?、Eh, no no cambian nada, porque si nosotros hace tres meses rechazamos un aumento del 15%, cuando ellos vuelven a. Eh, ofrecer un 15% no pueden esperar ninguna otra cosa,、uh -huh. solo pueden esperar que se recrudezca digamos el, el, el enojo de, de nuestra parte, básicamente porque cada mes que pasa、eh, ese 15% vale aún menos.、Uh -huh. o sea, digamos, Si e a d g a m o s si en s e e marzo o en abril el 15% era insuficiente, en julio o en agosto ese 15% es más insuficiente. Suficiente todavía, ya no llega digo, ni a los talones.、Uh -huh. vos, con, vos, digo, vos, más o menos al principio lo decías: ¿no? uh -huh. un 30% que puede ser más claramente、uh -huh. este, de inflación, el dólar que crece, tarifas que, este, tarifas que aumentan y que todavía no las vimos llegar en la boleta, digo,、uh -huh. van a venir en la boleta de octubre,、uh -huh. el transporte que todos estamos pagando más caro, o sea que claramente no, no alcanzan para nada.、Uh -huh. ¿Hay alguna otra instancia de diálogo antes del 30 prevista o se espera arrancarla a partir de esta movilización federal? Depende del Ministerio de Educación.、Mm. La verdad es que. Hoy no hay nada pactado. No,、uh -huh. no, no. no. Estamos, digo, durante tres meses no nos llamaron. Ajá.、Uh -huh. Y esto, y esto fue lo que nos dijeron después de tres meses. Nosotros seguimos esperando que nos llamen. Este, son, los rectores están pidiendo que、uh -huh. nos hagan una oferta este, decente, potable, que podamos bajar a las, digamos, a las bases a ser consultadas. Eh, digo, a, estamos realmente todos preocupados.、Uh -huh. eh, la, las autoridades universitarias, el Consejo Interuniversitario también, todos los consejos superiores de las universidades se están pronunciando en apoyo a la lucha docente.、Uh -huh. El nuestro, el de la Universidad de General Sarmiento, se pronunció en el día de ayer con una declaración también.、Uh -huh. Así que este, estamos esperando que, que nos llamen, pero no es precisamente el gobierno en el diálogo. Una situación complicadísima, entonces en principio las actividades regionales son el 23. Primero, sí, esa la... es la actividad más,、sí. más, más grande,、uh -huh. otras tal vez más pequeñas que estamos este, coordinando, recién coordinando, porque、uh -huh. la asamblea fue ayer,、uh -huh. así que tal vez este, nos encuentren dando alguna clase pública o en la Plaza San Miguel o en el Corredor de Bellavista、uh -huh. o en Polvorines.、Uh -huh. este, ya, ya publicaremos con, con más detalle todo el cronograma de actividades.